Sí, seguramente. San Lorenzo me parece que es el rival de, de más jerarquía dentro de la Liga Nacional. Me parece que es un equipo que está preparado para ganar la Liga de las Américas. Y para nosotros, eh, en los papeles era muy difícil. Seguramente las tres bajas que ellos tuvieron debe haber incluido. No hay duda, porque incluso planificamos un partido con Mata, con Calfani. Y nosotros, cuando llegamos acá, nos enteramos que no juega ninguno de los dos. Y nos cambió, incluso teníamos duda de la formación, teníamos duda de, de cómo hemos hecho los ajustes defensivos como lo podíamos y eso no, no, nos cambió toda toda esa situación. Pero bueno, eh, no obstante todo, esas ausencias que para ellos son muy, muy importantes, además es un equipo eh, con una jerarquía eh, de, de, de primer nivel. y. No son faltando tres minutos, son tan buenos jugadores que no te puedes descuidar porque te lo pueden dar vuelta sin ningún tipo de problema. Al margen de la ausencia creo que Boca jugó muy concentrado, casi como una final. Y lo necesitaba, ¿no? Siete derrotas seguidas, me imagino que ya estaba calando hondo en el plantel. Eh, seguro que todos necesitábamos tener esa cuota de fe, esa cuota que a veces se nos escaparon partidos. El otro día con faltando 40 segundos, uno abajo, la tiramos y la erramos y podríamos haber hecho este resultado. Pero ganar te cambia la cabeza para el trabajo, para, la, para estar convencido de lo que hacemos, para que, le, para que el equipo tenga confianza, eh, o cada jugador tenga confianza en el compañero, yo tenga confianza en los jugadores, y los jugadores tengan confianza en mí. Y bueno, sacar un triunfo así contra un rival tan importante me da la sensación de que nos puede ayudar mucho. El presente de Boca no era bueno por esta racha que empalmaron después de ganarle la Serie a Hispano, pero el público sigue respondiendo y mucho, ¿no? Y de algún modo ya se metió en la causa de que bonitas plata para traer refuerzos. Eh, yo el hincha de Boca es muy especial. El hincha de Boca está para salir campeón y te va a apoyar y va a estar lleno y cuando sabe que lo necesitas eh, va a estar como estuvo hoy que sabe que estamos mal, que estamos últimos, que necesitamos apoyo. Y yo sentí, ah, podemos tener podemos ver el básquetbol diferente, podemos ver cosas diferentes, pero hoy el apoyo de la gente fue fundamental y yo les quiero agradecer cómo alentaron al equipo en todo momento. Bueno, en cuanto al futuro, Carlos Delfino, algún otro refuerzo, Seba James, ¿en qué anda todo eso, toda esa novela de mercado? Yo recién ponía una, una metáfora que era como la iglesia de... de de Barcelona, que es la Sagrada Familia, que vos vas, siempre se está trabajando, pero nunca la termina. Bueno, nosotros en ese tema estamos como la Sagrada Familia, estamos trabajando, trabajando, trabajando, pero siempre nos pasa algo y no la podemos, no la podemos terminar. Pero es el, el golpe que tenemos que pegar para empezar a ser un equipo eh, que todos nos respeten más y que podamos tener otra vía, otra vía de, de gol y estamos viendo cómo con la dirigencia lo podemos solucionar.